hoy comenzamos nueva sección. Se trata de nuestra tertulia, ¿me lo dices o me lo cuentas? Les explico, se trata de una sección pensada para hablar sobre temas de actualidad que surjan en nuestra región. Pensarán que somos poco originales, pero nuestra idea es comentar estos temas desde los diferentes puntos de vista que puedan aportar personas de edades bien diferenciadas y puntos de vista bien distintos como son nuestros cuatro tertulianos. Tras un exquisito y que me trago proceso de selección, hemos encontrado a los mejores tertulianos posibles para amenizar este rato de los domingos. Hoy vamos a presentárselos para que les conozcan y se vayan familiarizando con ellos. Y bueno, ¿por cuál empezamos? A ver, mmm, hola chicos a todos, ¿qué tal? Lo primero de todo. Hola, hola buenas. buenas. Bueno, ya ven que tenemos aquí cuatro voces maravillosas. Vamos a empezar, si os parece, por el más jovencito. Uh -huh. Fruela Fuente, estudiante de arte dramático, cantante y actor. Fruela, muy buenas, buenas. Muy buenas. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Lo primero, porque aquí la idea también es que un poco la gente vea que tenemos gente de todas las edades uh -huh. con todo tipo de opiniones. Pues tengo 22 años uh -huh. y como muy bien has dicho, estudio arte dramático, soy cantante y actor. Bueno, lo de cantante ya muchos más años porque ya empecé con 10 años, que fui al, al veo veo de Teresa Raval... <risa> Y después participé en uno de esos programas de, de talentos de Telecinco que todos conocemos uh -huh. y ahora estudio arte dramático en la Universidad Laboral. Bueno, uh -huh. oye, ¿ya nos no traerás alguna grabación de esas interacciones? Claro que sí, sí cuando sí, quieras. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y después de Fruela pasamos a Virginia Aceval, licenciada en Comunicación Audiovisual. Virginia, muy buenas. Hola, buenas tardes. Virginia tiene 24 años, si no me equivoco. Sí. ¿Sí? Y cuéntanos algo de ti. Pues yo estudié Comunicación Audiovisual en Madrid. Luego estuve viviendo un año en París, ah. donde hice tres meses de producción de animación. Y nada, y ahora estoy aquí en Gijón sacando adelante un proyecto. Bueno, pues perfecto. Tenemos ya... Un estudiante de arte dramático, una licenciada en comunicación audiovisual. Y ahora vamos con Marta Menéndez. Marta, cuéntanos, que ya ha colaborado bueno, ha colaborado en otras tertulias de otras radios. Es toda ella una profesional del medio. Marta, ¿qué tal? Bueno, no tanto. Buenas, muy buenas. <risa> bueno, Marta tiene 39 años. Así es. Y va a aportarnos su granito de arena. Marta, cuéntanos algo de ti. ¿verdad? Bueno, yo soy licenciada en Derecho. Ahora mismo no trabajo, como mucha gente en este país. <risa> Entonces, estoy preparando posiciones para el Ministerio de Justicia. Bueno, y en tus ratos libres, un en poquito ra de radio. Un poquito de radio y un poquito de fotografía. Ay, mira, fotografía también. Sí. Tenemos unos tertulianos muy artísticos, ¿eh? Y el último, Amadeo. Amadeo Martín. Eso mismo. ¿Qué tal, Amadeo? Amadeo es el veterano de todos. Es aquí el, Pero el más, más joven tiene? de espíritu, seguramente. Eso no lo dudo. Amadeo tiene 54 años, si no me equivoco. Sí, es Aunque aparenta, cumplidos. aparenta 18. <risa> y, y tiene una vida de lo más... Mmm, bueno... Viajera, por decirlo de algún modo. Cuéntanos cosas sobre ti. Bueno, eh, yo nací en Buenos Aires. Ahí estaban mis padres cuando yo nací. Pero bueno, luego vinieron, volvieron a vivir a España y viví unos cuantos años en España, unos cuantos años en Buenos Aires y otros tantos años en Australia. Todo ese tiempo soy licenciado en filosofía y ciencias de la educación y trabajo como profesor de la universidad en, en, en esa temática. Y además tengo una productora audiovisual, o sea que también tengo algo que ver con el mundo del audiovisual Estamos y Estamos todos estas cosas. enredados sí. en esto. Bueno, chicos, y ahora que nos conocemos, ¿de qué temas, eh, bueno, la gente querrá saber y de qué van a hablar estos cuatro tertulianos que tenemos aquí, que acabamos de conocer? Pues van a hablar de todo lo que les puede interesar. A ver, ¿qué temas son los que más eh, os llaman la atención? Por ahí, a ver, alguno que se lance Yo primero. sé el que no me llama la atención. Venga, El fútbol. Pues mira, de fútbol <risa> ya, a mí de fútbol no creo que hablemos mucho. Ya tenemos a nuestros chicos de deportes que lo hacen bastante bien. ¿Para qué nos vamos a meter nosotros no, en no esto? No, no, no es mira, que no me gusten mira. los deportes. Lo que no me gusta es ver deportes o hablar de deportes. Pero mm -hmm. sacando el fútbol me gusta todo lo demás. Me encanta discutir de todo lo demás y estoy encantado de hacerlo. Sí, a mí también. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. <risa> salvo lo del fútbol, yo discrepo ¿a ti te gusta ti sí el te fútbol? Gusta. me encanta el fútbol ¿y hablar de fútbol? también bueno pues oye si alguna vez eh, quieres hacer algún comentario se no puede es? hacer un monólogo quizá algún día no, no, no. Hay, estoy de acuerdo con Ana, eso se lo dejo a los chicos de deportes que lo hacen muy bien bueno, eh, más cosas eh, vamos a ver, vamos a hablar como les decía de temas de, de actualidad vamos a hablar eh, de temas pues quizás de ocio que ocurran en la ciudad, no necesariamente realmente tenemos que hablar, porque a la gente le, le dices actualidad y piensan política, ¿verdad? Sí. Ajá. Y no, no es nuestra intención. Estamos en un programa de fin de semana y queremos que ustedes se relajen, se lo pasen bien. Pues, por ejemplo, ahora se acaba de, de reabrir el Teatro Jovellanos. Pues igual opinamos, oh, el Teatro Jovellanos a mí me gusta como lo han dejado, a mí no me gusta, pues esta obra no sé qué, pues esta obra no sé cuánto. Por ejemplo... Algo sobre el ocio que se os ocurra así a bote pronto de, de este año que ha pasado, de lo que acaba de empezar, algo que hayáis visto, una obra que os haya gustado o las, eh, los acontecimientos culturales que se traen a la ciudad, que os parecen, sobre todo Fruela, tú que estudias arte dramático, ¿qué tienes que decir al respecto? Sobre, sobre, sobre temas eh, culturales que suceden en la ciudad Pues muchísimas parece. cosas Porque, por ejemplo, si algo bueno tiene Gijón Es que organiza muchísimas cosas culturales sí, y de ocio Y en relación con el teatro y el espectáculo Yo creo que es la ciudad pionera de toda Asturias, de toda la región. Sí, sí. Sin yo duda. creo que tenemos una suerte de tener una ciudad con una actividad cultural muy fuerte, para, uh -huh. pero es una ciudad pequeñita, ¿no? Sí, y yo soy de Oviedo, ¿eh? que es muy importante. que <risa> Uy, uy, uy, ¿De <risa> casi no nos <lo> sabíamos. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues eh, de temas culturales vamos a hablar. También vamos a hablar eh, de temas, por ejemplo, gastronómicos. Hay un montón de concursos de pinchos y de jornadas gastronómicas aquí uh -huh. en la ciudad. ¿Habéis uh -huh. estado en alguno últimamente? No. no, no suena. No, estamos todos a dieta, seguramente. Yo estuve, bueno, hace, claro. <risa> Yo estuve hace dos años en el de pinchos. ¿Y qué te parecen los concursos estos de pinchos? Pues, que pues muy bien, Hay sí, una verdad. variedad muy buena, aunque el precio lo podían bajar un poco. <risa> <risa> ¿Ves? Para eso está esta tertulia, para discutir sobre esos temas. Pues también podremos hablar de, de temas gastronómicos cuando sucedan. En fin, que vamos a hablar de un montón de cosas, que estos son nuestros cuatro tertulianos, que hoy estamos abriendo boca, pero esto va a traer tela, ¿eh? Porque ustedes no les ven las caritas, pero tienen unas caras de picaruelos que van a dar juego, van a dar juego, señoras y señores. Así que ya lo saben, a partir de hoy y en adelante, todos los domingos, de una menos cuarto, más o menos a una... Nuestros cuatro tertulianos, Fruela, Marta, Amadeo y Virginia estarán aquí con nosotros para amenizarnos este ratito de los domingos. Y nada más decirles que, que esperamos que les guste esta nueva sección que les proponemos en A Vivir, que son dos días Asturias, que se llama Me lo dices o me lo cuentas. No sé si os gusta el nombre. Lo he, lo, lo he elegido, lo he escogido así después de debatir con mis compañeros de aquí de la radio. ¿Qué os parece? Por mí para empezar, vale. Luego si eso lo cambiamos. Bueno, Amadeo, <risa> sí, Amadeo, Amadeo lo tiene muy claro. <risa> Ya lo decía fuera de micrófonos Dice, bueno, la musiquita que nos has puesto Bueno, no la vamos a interpretar no Muy bien, así, así me gusta Chicos, qué opinéis Que para eso estamos, pues muchas gracias A los cuatro, encantada de conoceros Y la semana que viene Más y mejor Pues hasta la semana que viene Hasta la hasta semana, semana que viene, que viene.